desde la sintonía de berriozar y Ratias, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 21 de enero del 2016, son 4 minutos los que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza como cada semana tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales Comentarte que este tu programa también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar Tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Pero eso sí, en repetición, en el mismo dial, el 100.8 de Berriozar y Ratia. Y programa que también puedes escuchar cuando a ti más te guste, a la hora que te dé a ti más la gana. A través del Facebook, facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Ya que en cuanto concluye el programa el jueves, lo colgamos, lo dicho, para que tú lo vuelvas a escuchar cuando a ti más te guste. Aparte de ello, en el Facebook Test tu programa también te vas a poder encontrar... ...las noticias más destacadas de la semana... ...la agenda de conciertos, por supuesto, con sus carteles... ...videoclips y temas musicales... ...todo lo relacionado con la música de Euskal Herria también en las redes sociales... ...también en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Tenemos 90 minutos para compartir contigo toda la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... Hoy vamos a tener bastante música y bastantes estilos musicales para disfrutar contigo Va a sonar, entre otros, Doctor Deseo, Glaucoma con la banda Bad Sound Y, por ejemplo, el álbum de Casbah del 2004, Arracalá Y también nos iremos con ese recopilatorio que ha, bueno, ha sacado al mercado GOR Ya que este año 2016 celebran 25 años y han editado un doble recopilatorio 25 años, 25 canciones Y también tienen fecha para ese día señalado, ese día especial Ya que van a hacer un festival importante e interesante Que te lo pues daremos a conocer cuando escuchemos dos de los temas Incluidos en ese álbum recopilatorio de los 25 años del sello GOR Así que hoy el programa como puedes comprobar va a ser muy musical Y de muchos estilos musicales Así que si te parece vamos a arrancar sin más preámbulo El programa de hoy lo vamos a hacer con la formación Anay Arrebak Ya que los componentes de esta formación tienen un largo bagaje Han estado en Nice roxa en Traeger Travis y en Housey Lowly Y después de componer música al límite y romperse los tobillos en mil escenarios Forman a Anay Arrebak en 2010 Rockeros haciendo música disco Esta propuesta así como renovadora y sobre todo bailable disco histórico Y post Punk imprimió mucha frescura A la escena musical de Euskal Herria. La maqueta fue una explosión de confeti Y de muy muy mala hostia El primer largo en 2012 También incluye mucho baile pero quizás Para evitar algo que otro infarto Sacrifica parte de la urgencia de su debut Y multiplica su carácter Bailable, de hecho entonces Confesaron la banda que querían Convertir la formación en una máquina Para hacer bailar, han transcurrido Dos años desde que editaran su primer Larga duración y estos ejercicios hermanos, hermanas, se han dedicado a buscar sus raíces anteriores a la distorsión y a la velocidad, y por ello han sacado este nuevo larga duración, llamado igualmente que el nombre del grupo Anai Arrebak, y nos vamos a introducir en ese nuevo larga duración segundo trabajo discográfico si no contamos la maqueta que editaron en 2010 y de ahí, de este nuevo trabajo discográfico vamos a disfrutar de dos de los temas, Agurtu Nasasu Tema que dio mucho de que hablar y es que fue el sencillo adelanto de este nuevo larga duración y Astindu su con Anay Ardeback comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. Zure, irudia ikustean Zure, kinamestu dut gau Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración de Anay Arreva, un álbum en el cual cada una de las canciones contiene muchos detalles, mucho trabajo de composición y de arreglos y son piezas casi inclasificables, puzzles de ambientes y tonalidades. Hay que comentar que la electrónica hecha con máquina de los 80 está cada vez más presente en la propuesta de este programa. Cuarteto. Y de la música de Anaya Reba que nos vamos con otro estilo musical Nos vamos con la música popera de Doctor Deseo Una banda que comenzó en el año 1986 en Bilbo Y que hace ya unos años edito lo que es su nuevo trabajo discográfico y es que Doctor Deseo ofrece un amplio documental que ciertamente no se puede tomar como biografía el documental es una de las muchas visiones que se puede tener sobre Doctor Deseo esa es una parte del nuevo trabajo discográfico ya que Doctor Deseo incluye tres partes, un libro, un DVD y un CD, en lo que respecta al CD incluye tres temas nuevos y hay que comentar que estos tres temas nuevos que incluye Doctor Deseo son por ejemplo el tema titulado Busco en tus labios con el que ganó un concurso y ahora pues todo sigue con un nuevo busco en tus labios intenso y rockero con una construcción musical enérgica el segundo de los nuevos temas e equivocarse hasta acertar es el que más se acerca al doctor deseo de siempre se puede encontrar ese punto de pop conectar con los ambientes betaleros momentos de bolero con chispa ácida y la tercera canción aunque aún siga siendo de noche se sumerge en En marismas psicodélicas, rezumando sonidos Claseros y de pista de baile Con un estribillo planeador Este es el nuevo trabajo de Doctor Deseo Busco en tus labios lo mejor del deseo CD, DVD y libro Y nos vamos a quedar con dos de los temas Más clásicos de la banda Mi torpe corazón y corazón de tango Escalzo luces de azul Cuanto ruido estapa el silencio mi cielo Paseando por la misma calle solo tú yo Cada cual de cosas tan diferentes Tú solo miras con el corazón choanto Le pongo demasiada razón Así no hay manera De que nos entendamos Como quisiera Aprender a mirar por tus Ojos, ponerme en tu piel Mostrarte el prisma Manchato Por el que yo miro Por el que habrá grito de quiero No porque lo que hace es lo que hace que siempre te guste y no sepa en no las mismas palabras dichas por tio por mí A veces cuentan cosas tan diferentes enre pazfo en la noche descalzo, luces de azul cuánto ruido estápa el silencio mi cielo tú solo miras con el corazón yo a todo le pongo demasiada razón. Imanera de que nos entendamos Como quisiera aprender A mirar por tus ojos Ponerme en tu piel Mostrarte el prisma manchado Por el que yo miro Por el que ahora grito Te quiero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 B, J, y Soy Un aprendiz sin vergüenza. Que brazos de la soledad Vendio su alma al diablo Y aquí tu y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi infialo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos dulce locura, tu infelicura tu vibro no más dura Vamos a engañarnos y dime mi infialo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos dulce locura, tu infelicura tu vibro no más dura donde tango tengo el cuerpo de j y soy un aprenz sin vergüenza que em brazos de la sole va vendió su alma al diablo y aquí tú y yo brindando por un adiós vamos a engañarnos Y dime Confíalo que esto va a siempre Perderme en tus brazos tu loca locura tu la Vamos a engañarnos y ven, fíalo que esto va a Sonando dos de los temas más clásicos De esta formación de Doctor Deseo Una banda que se formó en Bilbo en 1986 Los temas Mi Torpe Corazón Y Corazón de Tango En este CD, de DVD y libro Que editó el sello discográfico Vaga Viga en 2014 La banda Doctor Deseo Compuesta por Francis Díez, Toro, Raúl, Yoshi Y Champi Nos vamos con algo más alegre Nos vamos con algo más divertido Nos vamos con algo más de pachanga Nos vamos con la formación Emon Que ha sido desde un principio una coctelera musical pero a la banda se le dio el nombre y práctica en 2007 en la localidad guipuzcoana de Vergara. En 2007 editaron su primer larga duración Pistuerría. En 2013 saldría de la mano de Vagaviga el segundo álbum Confetti Colore y ahora Emon ha grabado el disco Sua en octubre del 2014 en los estudios ame de Amedemutriku Guipuzcoa con el técnico de sonido Azular Arizmendi. Hay que decir que en este nuevo trabajo discográfico muchos músicos se han acercado al estudio para aportar su porción de música como han sido Miquel Maniega la trompeta, andori García la guitarra eléctrica, Miquel Azcano a la guitarra eléctrica y acústica o por ejemplo también Quique Oliveira guitarra flamenca o por ejemplo Manu Gaitz acá Huanca Selecta Colectivo A ¿eh? Rapeando en el tema Mincha Entre otras eh, personas que han estado Lo dicho, en el estudio de grabación Pues ayudando a Emon a editar Este nuevo larga duración Una banda compuesta por Eneko, Ekaich Matin, Arich, Michael y Susco Aitor y Robert Que regresan al panorama musical con este Nuevo larga duración SUA Y de él te vamos a extraer los temas De Sida, Dudan, Besalá y Eldu Música No my daddy cool run con las dos neudana is a maid do Kiss me areme me cara duruvamo que atacar ala Sex you we no my daddy cool run genero alguien con las dos neudana Gónei ahí estaba la caña, la alegría y la diversión que nos trae siempre Emon, siempre que edita un trabajo discográfico. En el 2007 editaron su primer larga duración, en 2013 llegó el segundo y en el 2014 entran en el estudio de grabación de Ame de Mutricu para sacar adelante lo que es este nuevo larga duración, tercer larga duración para esta banda, para Emon, Sua. Y de Emon nos vamos con una coctelera, digámoslo así, ya que el single sua Seinchen publicado por Bad Zone y Glaucoma es un encuentro entre dos hermanos el fruto del trabajo conjunto entre dos compañeros que bailan alrededor de las llamas del rigi, dos canciones que reúnen dos formas de crear música la primera Batak Vestetic grabada y mezclada en Bomberenea cuenta con la colaboración de Ander Altuna y Aichol Moneo a la trompeta y trombón respectivamente, la otra canción Visicharen Ancherkia fue grabada en el estudio M.I.K. de Vera por Michael, el diseño corre a cargo del mexicano Roberto Ramírez, miembro del colectivo Revert Sound dos canciones, dos grupos, dos puntos de vista, pero un solo objetivo, cuidar el fuego del rigi y extenderlo por toda Euskal Herria, se ha creado un disco bastante interesante ya que lo han hecho en formato de vinilo y CD, y es porque el cuerpo y la cabeza se lo han pedido, Glaucoma tabat Sound, los temas Batak Vestetic y Visicharen Ancherkia sabilbo se le seigo bartan comandante in seni gunday caraiartan bon marley camayka scaler indre ya replay makin se di dj camayka camayka bi minjata baten este pitapacha bat un argitze ja maten micro talako ezagite zen esaten tono city ko se tudentos en esa aldi esa ya que las culas ten taula gañen bigana ira baten onbero kosua zaitzaltzen uzabalten bigeraba bat, basabe ste lokuta erabak estaba mi vida en orkizuna argitzen espadau persone nijuna perton datituna impatensa igauta eguna eguna ge kubate tabi no la chinelot chinel rege ari a tu beluene repide ari pure gaines era kemate ko era machita Da ari pesar cada beste bate beste bisene kali na cose chinieser karna na di a zopate bi esta gutua combre ne kure bihotzean Euskal tu indartzen rege musikal cater ge dirike se la dato senen indarrak batzen zutik bi a fa zutik a fa zutik ga saul kitartzen biotsa el karri laguntzen belauran berri bat sortzen herima herima zalditzen edo gala gunean lantsen norberak mene burua gazten gaur euskera dugu mintzatzen bakik balakarna forma nabin ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban mendugurari, batuta galdu du îngudai Petim nite che nista ca care să singo dugun mendiri, Cuma <tose> bene faati aste do manștim pembati Be ațaa motăul la banaa Sorosmenndabineșgari, Haliku cad duuza leenga pedi tu as se se grei, Alchimisttak matematica daataș go de nubaetabi cura Shuua toro aamos cutizeru Ruraș Pervis tuaka senti Segi egizu zeru se batuz, batusko gordo gorgota hot auci at da Arten, otzai beroa jarten Gato zenak xortzutez ahen Mundu bat gorro toitrabea Numbako bere jabea Bizitzaik gure gona zarea Bakanik zenditzeien gizponta emakum patsau glau glau komata patsau glau komata patsau zua <tipen> eta saaidik orkanpontei galdetu bestela ez dauzkagun txamponei doitik bera lokatzabetiko pertsonei galtzaile herria gara ialkapone misolja laik mirri laik mazta laik monei bindarrakaleko andreta gizonei argia ibarrikabeko gazteonei eta sua egia zortik uzuten hoi ei itxugure gauzen atetika dibintzen gela Dugu goro goitikandoren ura Biri batzontzisten, gaukoma zontzisten, monberotin zerura gara, gara, gara, gara, gure bidearen buru buru buru zuzena Bire buruaren gabeleen Zenbat dega, bizitzaren antzerkian Zeniek behar du, konpasa uena terkia Laukomata batzontzisten, zendak aia Ostiko bat konzientziari, uren aia Zenbat dega, bizitzaren antzerkian Zeniek behar du, konpasa uena terkia Gaur bidiren norberaren zelatari, nortzukaren atzerkaren Escuta la tica que trascidirá, abre tu zula tu trae mancingu trae longitud, pillo pa tristura <gülüyor> Gaitzaren gregario, izitzen arerio Zaiakartzaiai eskerrak pozik ematen dizio Ocho kartaldea zaintzeko ez dutabario Gribatza unzerio bihotetik sua dario Zepi platotan ta mikron moro eta biok Ocho tartzaidan antzako milaka jariok Gure plombailin garramosu baizeke mandio Semba tega, y si farena certeia, enseñete hardo, con paso bueno cerquia, clauco mata bato un system en la calle, ostico va conciencia, ureraia, semba tega, y si farena certeia, enseñete hardo, con paso bueno Suteari. Euritan den suitzali bat baino ez gara, beteta mundu ontan zehar, zenbat izpilu datoz hainbat izlada, ezkutatzen direnegar. Euritan den bat baino ez gara, betetako mundu ontan zehar, zenbat izpilu datoz hainbat izlada, ezkutatzen direnegar. Bantzatun eskamuten gizonta emakume guztik, babilon nova parar, Protestak ezutzi Urbetze tanik jota gaudenak ez geha gutxi Naiago deumundu justu batek utzuta muskik Haltxatu neskamutil gizonta emakume guztik Babilon noba parar Protestak ezutzi Urbetze tanik jota gaudenak ez geha gutxi Naiago deumundu justu batek utzuta muskik ahí está la propuesta que nos trae Glaucoma y Tabat Zone, estos hermanos que acaban de publicar en LP y en CD este Suasei con dos temas Batak Vestetic y el tema Vichicharen Ancherkia y nos vamos ahora con Governors ya que esta banda cierra un ciclo con la presentación de su nuevo álbum, Governors fue puesto en marcha durante 2006 en arrasate Arrasatequibuzkoa y la excusa intención era no perder su enlace con la química de los ritmos crudos, Governors contiene una buena dosis de serotonina para guardar la fuerza de las canciones en el sistema nervioso Gobernors grabó su quinto disco Sugara Ya, CD más DVD en la Sala Santana 27 de Bilbo el 24 de enero, Gobernors edita este quinto álbum que se ha grabado lo dicho en directo con el título de su Yang, esta banda ha puesto en manos de sus seguidores por medio de una votación en las redes sociales de Gobernors la posibilidad de elegir 10 temas de los 20 que contienen el DVD, las canciones ganan en poderío bajo la supervisión Y visto bueno de todo el mundo De gente que gira alrededor de la banda Gobernors Una formación que dice adiós Será hasta 2017 Donde pues empezarán a grabar eh, canciones Para editar su nuevo larga duración Mientras tanto nos quedamos con este álbum en directo Sugar Ayán, Y de él te extraemos los temas Ipuin, Eta, Ironiak y Morfinápolis Los <risa> días ta quea yas te tan si unetan me duda ne quea si aboga mi sientando emborá esta sapten tan no madeless su si hola Y de la caña de Gobernors, con este álbum en directo Sucarayán, grabado en la Sala Santana más concretamente día 24 en Bilbo nos vamos hasta el 2014 nos vamos con la banda Kasbat, con el álbum Arrakala ya que la grabación, mezcla y masterización ha corrido a cuenta de Carlos Osinaga íntimo amigo del grupo, también miembro sustituyendo a Gaur Calazcano al bajo en el disco Esiak Kasbat se muestra más grupo que nunca en esta nueva etapa, el recorrido musical realizado por cada miembro ha tenido influencia en su sonido, el grupo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 que regresa en 2014 con un solo trabajo discográfico ya que dijeron que después de este disco no iban a sacar más así que nos quedamos con este álbum arracala y del él te extraemos los temas Arrakala, tema que da título al álbum y el tema Norgayago ¡Hola! contigo más música, la sintonía de 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia ya sabes que cada jueves estamos contigo entre las 6 y las 7 y media compartiendo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en 90 minutos cita que tienes nuevamente, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en repetición, y también puedes escuchar este programa cuando así más te guste a través de las redes sociales, a través de facebook.com barra Música Berriozar y Ratia el Facebook de este tu programa programa. Escuchábamos hace poquito a Governors en directo ahora nos vamos a escuchar en directo a Leiotican punk rock tal de Soilbat así es como se hace llamar este nuevo larga duración de Leiotican la banda celebra su vigésimo aniversario y con este motivo el grupo grabó el pasado 11 de octubre un concierto en directo en el Casteche Bomberinea de Tolosa rodeado de incondicionales anteriormente salió a escena la formación también Navarra Al Chatu, un álbum que ha editado Gorka, Aitor, Titi y Pachi, que suenan como una apisonadora, la poderosa voz de Gorka, con una soltura que solo dan los años, desgranan una tras otra las ácidas letras llenas de ironía y denuncia que Pachi ha compuesto a lo largo de durante estos 20 años de historia de la formación de Leyótica. Nos vamos a quedar con tres temas. Vamos a disfrutar de los temas titulados Hidroak Akatu... Helio, Irua y Eta Orain Nos vamos a introducir en este álbum en directo Vamos a volver a irnos A la sala bomberenea de Tolosa Para disfrutar en ese gateche El pasado 11 de octubre El directo de esta formación De Iruña, el directo de Leiyoti Khan La cuadrilla Ídolo a Cacatucaditubo ¡Epa! es que voluntad sea en coalzu hostia eco siete gota rogaré será que la quita con otra zona tanta zonaar y tola sacha na normal vanesto vanascaragua el doctor feagoa esanakegena hasta por el cargo nota chusiego vayanas que empeñe Same sagudo eta posta en directo, Leiotican en estado puro en el gasteche de Bombrenea de Tolosa, rodeado de sus incondicionales. Es el álbum en directo Punk Rock tal de Soilbad de esta banda de Iruña de Leiotican, de la formación compuesta por Gorka, Aitor, Titi y Pachi. Ahí estaban tres de los temas Idoloak, Akatu Helio Iruá y el tema Eta Orain. Y seguimos con el sello discográfico GOR ya que nos vamos con el vigésimo quinto aniversario ya que en este año 2016 celebran el vigésimo quinto aniversario de la creación como sello discográfico el álbum 25 canciones en euskera y 25 canciones en castellano. Una canción por año desde 1991 hasta 2015 componen este disco recopilatorio de la historia de GOR en unos casos temas muy conocidos en otros no tanto pero muestra Lo variado lo intenso de este periodo de tiempo Alrededor de 250 trabajos ha sacado el sello discográfico GOR, en los que han puesto siempre pasión, tiempo y cariño. Este año celebran su vigésimo quinto aniversario y lo hacen con el GOR gawa el sábado 23 de abril, a partir de las 7 y media de la tarde, en la sala central de Iruña. Las entradas ya están a la venta en centralpampurana.com, en la tienda del sello GOR, en el Infiernito, en la Tetería y en Tai. Las entradas cuestan 7 euros anticipada, 9 euros anticipada. En taquilla y con tu entrada por 4 euros tienes un bocata. Desde las 7 y media y hasta las 12 de la noche, 25 aniversario de Gorkon, los del Rayo, Alchatou, Leyotikan y los Carniceros del Norte y... Todo ello presentado por Yogurina Boroba, así que ya lo sabes El 23 de abril, fiestón por Todo lo alto, 25 aniversario Del sello discográfico GOR, nosotros nos introducimos En este pedazo recopilatorio Que han sacado, 25 temas en Castellano, donde están los del Rayo Escalariak, Vendetta, Muy Felini O Alchatou, y 25 temas En euskera, donde están entre otros Chapel Punk, Berricharrak Legiotikan, mmm, Catamalo O por ejemplo también la formación Emendicat, nos vamos a quedar con el álbum en euskera y de él te vamos a extraer los temas de Eskisu Agur, un clásico de 1993 y nos vamos a ir con el tema de Berrich Arrak Oreca del 2005, los dos temas incluidos en este recopilatorio 25 años del sello GOR <música> Agunak elkar agutze da behartzen gaitu Agurragur begiurdan Aguragur betirko Agurpai baina bez ez aituuta jatuko Aguraguru betirko zure hametza handia Nehamen zaksidan Horan haurezkena Egon gizutik barik Bixia kontrolatu daian Bixitzak kontrolatu gaitu Benbola den etzkilabu Bigurtu gaitu Agur-agur Bengin jura Agur-agur Bengin jura bai baina jesu Ez aip juudan astuko, akurra Berriz, mugeltamango barru, kuzinda zuztokia lankitu konantsu. Agur nagur bete izan, agur nagur bete dirako. Agur bai baina besti, ez, ez aitziuna hasi kro. Agur nagur Agur agur berri amor Agur bai baina ges ez aitutaz zu rock Agur agur berri amor Agur agur berri juda Agur agur bai baina ges ez ait go oh, go oh. ezbait se haga un recopilatorio del sello discográfico GOR con motivo de su vigésimo quinto aniversario, el tema de Esquizuagur y el tema de Berry Charrac Oreca, recordarte nuevamente que el 23 de abril celebran ese vigésimo quinto aniversario por todo lo alto en la sala central de Iruña, con los del Rayo, Alchatu, Leiótica los carniceros del norte y todo presentado por Yogurina Boroba las entradas ya están a la venta por 7 euros en centralpamplona.com, la tienda del sello GOR, el infiernito la tetería y tal, y en taquillas Te costará 9 euros, ya lo sabes 23 de abril, desde las 7 y media Y hasta las 12 de la noche, celebración Del vigésimo quinto aniversario del sello Discográfico GOR Y con ello nosotros ponemos el punto y final A una nueva edición del programa Euskal Música Aquí en la sintonía de Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM Hemos escuchado a Naya Rebac, a Doctor Deseo A Emon, a Glaucoma Tabatsoun, a Governors, a Kasbat A Leiotican y dos de los temas Incluidos en ese recopilatorio del Vigésimo quinto aniversario del sello discográfico Gor. Ya no somos. Si te parece, a la sala central nos vamos el 12 de diciembre del 2015, y ahí estaba Mochila 21, presentando sus grandes canciones que han sacado al mercado, junto a Drogas, junto a kuchi Romero, junto a Fermín Mugruza, entre otros, y con él nos vamos a quedar, con Fermín Mugruza y con Mochila 21, y el tema, big Beñat, el tema de La Corrica. Lo dicho, Euskal Música vuelve dentro de 7 días, aquí a 100.8, a Berriozar y Rati jueves en directo, de 6 a 7 y media de la tarde, cita que tienes también el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 ten dora nada dotada y te atezas desde mis ojos te guardes a desde mis ojos te guardes desde no lleguin al lleno de acristi carismorraldo yas no que es un marchan harrico la code jac tu gaste sedico te va a llorar a ti me deberé a satu prova che t'ha che lo ca qui è stato sta una gara mondo che dea con i tormenta sonetica qui sa qui sta sotras che dico a che se va qui il sinistimo gagonica sta tu eosar potere risate a pala e servisa tu direti pur dia la gira è sta